Polisona FM. Yo, Johnny, husband, like? so right no? La ràdio DAB, les sigles provenen de l'anglès Digital Audio Broadcasting. Aquesta és un estàndard de transmissió de ràdio digital que s'ha amb informació digital amb contenidors de bits i no amb ones portadores del so original, que és el sistema més tradicional i que tots i totes coneixeu. Right right Diuen que és la ràdio del futur, però aquest sistema encara genera molts de dubtes i la veritat que hi ha poca informació sobre la seva arribada o la situació que té a altres països. Per això, hem contactat amb Eduardo Chornet, coneixedor del sistema DAP i DAP Plus, qui ens ha atès molt amablement i ens ha respost diverses preguntes. Presentación. Presentación En primer lugar quiero dar las gracias tanto a Ferran como a Polisona FM por haberme permitido el, esta entrevista Mi nombre es Eduardo Martínez Chornet Soy de un pueblo de Valencia que se llama Alberic en la provincia de Valencia, en la ribera del Júcar Soy diplomado en enfermería y llevo 23 años en Palma de Mallorca ejerciendo como enfermero y intentando vivir de mi sueldo But I could not show you at the wrong time Don't provee el T1 ¿te 3 Pelda Plus Mi interés por el sistema de digitalización de la radio viene de principios del siglo, de el 2000 y algo cuando empezaron a anunciar en diversas emisoras que había un sistema de radio del futuro que sería digital, que permitiría un mejor sonido y que permitiría sintonizar la misma emisora por todo el territorio nacional sin perder en ningún momento la señal com a millores destaques, la qualitat del so y no perde la sintonia. Hay dos beneficios que he explicado claramente, que si bien es verdad que no siempre estarán presentes, sí que hay esa potencialidad. Uno es la mejora del sonido que podría llegar a la calidad de CD, Y otra, la posibilidad de no perder la sintonía, cosa que se puede lograr si se crea una red de frecuencia única. El alcance teórico o la capacidad teórica de toda la banda de la FM son 63 emisoras, que en la vida real son bastantes menos. Un múltiplex de radio digital terrestre, de DAB+, plus, puede captar, puede llevar dentro de sí fácilmente la señal de 12 estaciones una misma emisora de FM solamente puede dar una señal, mientras que un múltiple puede dar 12, incluso podría dar 18 con menor calidad que la FM. Esto también permite espacio a una mayor pluralidad. En la FM es un espacio bastante limitado, pero el DAB tenemos muchas frecuencias disponibles que podrían permitir la entrada de muchos actores y estos actores podrían actuar tanto en ¿A nivel nacional, a nivel autonómico o a nivel local? FM. ¿Parlem de la asignación de canales a España? En el tema de la radio digital no se necesita tanto ancho de banda y si por ejemplo vamos a uno de los canales asignados a España, el canal 8 se dividiría en cuatro partes, el 8A, el 8B, el 8C y el 8D. Cada uno de estos canales tiene un ancho de banda de 1,5 MHz y en cada uno de estos anchos puede caber un múltiples. Los múltiples pueden dar diferentes calidades. Una única antena de FM emite una única estación. Con el mismo gasto de energía, un múltiples podría estar dando 9, 12, 12 o el equivalente a 18 canales de FM, esto pues representa un ahorro importante como se ha dicho y tenemos asignados por los acuerdos de Wiesbaden de 1995 para España los canales comprendidos entre el 8A y el 11D, lo cual nos da una posibilidad muy grande. 15 países, 15 países emiten en la actualidad en, la actualidad en DAB+, en plana, en plana, y ¿quina es la situación en la en la a España, España? Las naciones donde actualmente se emite en DAB+, o DAB, son 27, casi todas son europeas. Hay excepciones porque está Australia en Oceanía, en Asia tenemos los casos de Kuwait, Azerbaiyán, Corea del Sur y alguna más que ahora mismo no me acuerdo. Eh, países interesados en la radio digital terrestre hay 25, pero por ejemplo Turquía es uno de estos 25 y tiene emisiones bastante avanzadas. El DAB Plus es básicamente un sistema europeo y solamente hay unas pocas naciones donde que han pasado sobre la digitalización de la radio como puede ser Islandia, puede ser Finlandia, Portugal... En España estamos dentro de las naciones que hacen emisiones regulares pero son emisiones regulares que anteriormente llegaban a 23 capitales de provincia que representaban el 52% de la población y que por presiones de diversos actores de la radio en junio del 2011 vieron reducidas su cobertura al 20% de la población que son las ciudades de Madrid y Barcelona. Escoltaremos de Plus de aquí a poco. Respecto a si en España escucharemos la radio digital terrestre en el sistema DAB Plus o en el anterior, hay varios aspectos que cabría señalar. Por ejemplo, hay ya hoy en día diversas emisiones alegales en las Islas Canarias, en Marbella, si bien es verdad que están dirigidas ya a un público extranjero, por lo cual parece ser que no inquietan demasiado las autoridades. Recientemente se iniciaron unas pruebas en Gandía que tuvieron bastante revuelo porque se empezó en una ciudad de unos 70.000 habitantes para una comarca como las Safor, de cerca de 170.000 habitantes, unas pruebas en DAB+. Pero, ya digo, de momento son personas que están interesadas en conocer el sistema y no sabemos la continuidad que puedan tener. Pero está claro que si no se hace eh, oficialmente acabarán por surgir grupos que mm, podrán estar bordeando la legalidad, podrán estar exponiéndose a diversas sanciones administrativas fuertes, pero que acabarán por surgir si no se regula el tema. Y a las Islas Baleares, ¿quién es la situación? Fuera del tema de estas emisiones alegales están también los concursos de Radio Digital Terrestre. En las Islas Baleares se resolvió un concurso de Radio Digital Terrestre autonómica y local en el sistema DAP antiguo en mayo del 2011. Este concurso quedó parado por esta reducción de cobertura, pero recientemente se decidió ampliar para ofrecer las plazas que habían quedado desiertas y estas plazas eh, fueron ofertadas y se resolvió en diciembre del año 2020, si no recuerdo mal. Estas emisiones tendrían que haberse puesto en marcha antes de diciembre del año pasado, pero he de imaginar que la epidemia del coronavirus, la pandemia dichosa que tanto daño nos ha hecho, ha hecho un daño económico que no aconseja aventurarse en estas en estas lides pero el caso es que las autoridades autonómicas de las Islas Baleares están muy interesadas en el tema. En el caso de la isla de Mallorca hay seis múltiples porque la isla se divide en tres sectores, Manacor, Palma de Mallorca y Poyensa, con las localidades correspondientes de esta división, que es como si Mallorca fuera una tarta que han dividido en tres trozos, Y cada uno de estos múltiples alberga 6 estaciones. Si nos ponemos en este plan, pues podríamos pensar que un único múltiples en DAB podría albergar eh, 12 estaciones. Estaríamos ahorrando 3. Por otra parte, esta división de 3 de la radio local de la isla de Mallorca podría ser perfectamente un único múltiples debido a que, Las emisiones en cada una de estas tres porciones son idénticas y entonces, si se hicieran los repetidores correspondientes, una única frecuencia podría ser viable para toda la isla con estas 12 emisiones y dejar de reserva las restantes. Gracias per respondre a la telefonada de Polisona FM, Eduardo. Bueno, habría mucho que hablar del tema, yo hablaría mucho más, pero creo que ya he dicho bastantes cosas y espero que esta, esta entrevista pueda facilitar a mucha gente conocer este mundo de la radio que tiene muchas vertientes y muchas cosas que es muy difícil de explicar en poco tiempo. Pues muchas gracias a todos. Polissona FM.